Lo que hacemos es、eh, hacemos la leche chocolatada.、Eh, si recibimos donaciones, tenemos también、eh, facturas,、mm -hmm. le entregamos junto con la leche. Y añadimos ahora la comida. Bien. Que la comida no la hacemos acá en este espacio que nos cedieron、eh, el doctor, el director y, y el equipo de salud, sino que la hace una vecina y la trasladamos hasta acá para repartirla. Bien. La leche sí la hacemos acá. Bien. Este, vienen varias familias, vienen varios niños a retirarse, van muy contentos y vemos que, que siempre vienen, o sea que no ha fallado un jueves sin que v e n g a Contamos siempre con esa gente porque sabemos que vienen.、Eh, ¿Por qué vos decidiste impulsar esta actividad? Mira,、eh, como te dije recién, yo conozco el barrio, conozco las familias, conozco la gente en, en general. ¿Por q u e también? Porque soy mamá de ocho hijos y sé lo que es pasar necesidad, sé lo que es no tener un, una leche, una comida, un, una ropa, un calzado, lo que sea.、Uh -huh. eh, entonces, desde mi perspectiva,、eh, me gusta ayudar、eh, y bueno, y me veo reflejada en eso.、Uh -huh. Entonces, este, lo tomé, yo lo comenté con, con Claudio. Y le, le propuse hacer esto, y bueno, y después con mis vecinas también, que ellas colaboran un montón,、bien. nos ponemos de acuerdo. Y bueno, nada, que nos gusta y que, que queremos seguir, queremos seguir, que esto yo creo que va a seguir y, y cada vez va a ser más importante, porque ahora es un grupo de familia, pero a medida que se vayan a ir enterando van a venir.、Bien. Y bueno, como bien explicó el doctor y mi compañera Sonia, Eh, desde la necesidad que uno ve en la familia, que se ha pronunciado, creo, un poco más con esto de la pandemia,、uh -huh. este, con la falta de recursos por ahí de la gente, la falta de poder salir a, a la changuita diaria,、eh, lamentablemente en ese sentido se s e n t ó más, se nota más, se visibiliza más la necesidad. Este, y bueno, sí, si bien este, los más vulnerables son los niños, pero también hay gente grande con necesidades que no puede salir a laburar, como ya conocemos,、uh -huh. este, que viene pasando hace un año y pico ya. Entonces, bueno, entre todos, articulados, gracias a Dios, de un centro de salud,、uh -huh. este, con profesionales entendidos que hace años que vienen haciendo estas cosas, como mi compañera Sonia, que hace años que está también con el tema de merenderos, con conocimiento de. De la atención, de cómo cocinar, de cómo manejarnos,、uh -huh. este, es muy importante. Y así también, como, como vemos, hemos visto en otras situaciones en Santa Rosa, por ahí un poco lamentable de parte de la política, pero gracias a Dios la gente pone el lomo, pone el hombro,、eh, da la cara como institución o, o, o como, como grupo, vecino、claro. mismo, no más,、uh -huh. sin bandera de ningún tipo,、uh -huh. sino desde lo sociable, ser empático. Y ponernos en marcha, no quedarnos con eso de, de, de la queja ¿no? cotidiana que es lo que se escucha en la casa,、claro. sino、eh, viendo y agradeciendo tanto la ayuda, el esfuerzo, porque todos están atravesando una situación difícil.、Uh -huh. Pero hay comercios que、eh, se han solidarizado, se han comprometido y contamos este, todas las semanas con ellos.